Te has c o Me u n <risa> va, yo me quiero sacar, no me puedo controlar, que no e soy e u i l l e r m o Ah, yo sé que no tengo paquete. trajes. もうちょっと一度お腹いっぱいになって。 頑張れ